Ya lo tenemos en el aire de AM570 en Uno Contra Uno Radio. Le damos ah, bien. la bienvenida a Eduardo Bellón, que es el jefe de la Comisión Técnica eh, de la Asociación de Clubes, y mucho tiene que ver en esto. Y además queríamos hablar con Eduardo como para establecer parámetros eh, de informativos que son reglamentarios y que seguramente le van a clarificar también el panorama a gran parte de nuestra audiencia. Eduardo Bellón, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida. Buen día. Hola, Matías. Fabián, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Mucho trabajo en estas últimas horas? Imagino que sí, con esta nueva reglamentación. Eh, sí, bueno, es algo que ya está planteado hace cuatro años uh -huh. en las reglas FIBA, pero bueno, eh, en su momento lo, se lo habíamos planteado a, a, a la comisión directiva anterior y, bueno, no lo aceptó ahora volvió a pasar esta situación y en principio a, a, lo habíamos planteado antes del inicio de la temporada porque las características de la regla habían cambiado el, el, el la revisión de imágenes también se había este, ampliado mucho en las reglas FIBA y lo que tratábamos era que de que de que se pudiera llevar a cabo bueno en, en un principio se dijo que este, que no Y ahora después de esta situación que pasó este, en Paraná, eh, eh, volvimos a, a, a plantear la situación ya desde el punto de vista eh, de la tecnología al servicio del, del juego. Uh -huh. es decir, lo que nosotros eh, planteamos que lo que es obvio que todo el mundo ve, eh, no podemos... Este, No permitir a, a la autoridad del partido a que pueda este, revisar y tomar este, una, una decisión eh, acorde, digamos, a lo que, a lo que estaba sucediendo. A ver, me gustaría entrar en detalles y te lo vamos a preguntar, pero vos que fuiste árbitro, que conocés de algunas situaciones que se pueden llegar a presentar y que seguramente a lo largo de tu carrera se te presentaron en innumerables oportunidades y no tuviste la chance de ir a rectificar o ratificar en una imagen esta situación de juego que hoy es reglamentada por FIBA ya desde hace años. A ver, dentro del espíritu de la nueva regla, ¿qué crees vos que es lo más importante? Eh, lo más importante es darle la tranquilidad a Al, al árbitro y al, a los jugadores, cuerpo técnico, este dirigente, público en general, de que realmente eh, el árbitro está eh, haciendo eh, lo más justo posible para el juego. Es decir, eh, eh, valiéndose en este momento de poder tener un elemento que lo ayude a tomar la, me, este, la mejor decisión. Pero vos siempre volvemos a, y vamos a insistir siempre lo mismo eh, esto no es una regla tácita de que sí o sí tenés que revisar este, una situación la situación la tenés que revisar si el árbitro tiene dudas si el árbitro no tiene dudas no va a ir nunca este a, a revisar este, ninguna situación eh, esto que se le planteó a Fernando en el, en el partido fue haberle generado una duda y él Primero compartió con su compañero después con el comisionado técnico y, y, y de última, bueno, recurrió a la, a, a la televisión para tomar este eh, la mejor decisión. Y, y creo que fue justo este, lo que él hizo más allá de, de lo reglamentario. ¿Cómo podía él seguir el juego eh, cerrándose a lo mejor en una decisión equivocada? porque alguien iba a terminar perjudicando seguro bueno aquí lo que lo que lo que prima es el juego eh, el árbitro es el que tiene eh, la decisión y si a él se le genera una duda y tiene todos los elementos eh, que, que especifica la regla para poder revisar una situación pues lo hace y, y hace lo, lo, este, lo más justo posible por eso ahora la regla En la, en la anterior este, cobertura de la regla decía que Si un entre, un entrenador solicitaba que se revisara una imagen El árbitro podía acceder a verla Ahora eh, no está más esto Ahora está exclusivamente es el árbitro El que si se le genera este, la duda Puede ir a, este, a hacer la revisión de imagen eh, Por eso se le cambió revisión instantánea y por eso se, se especifica ahora claramente y lo especifica la regla de que no no cualquier elemento eh, nos tiene que servir para revisar la jugada tiene que haber un monitor tiene que este tiene que haber un, un, un camión de exteriores para que pueda este, mostrarle eh, las distintas imágenes de las distintas este, cámaras tener una auricular para él comunicarse con el con el productor este en el camión para que le vaya este mostrando las distintas imágenes y es solamente el juez principal el que va a hacer esta revisión y él tomará la decisión este final. Perfecto. Luego, entonces sí. en, en esto se entiende que todos los partidos para tener que tener como mínimo una una mínima producción Para poder este, hacer esto no, ¿sí no? no, no, no, estamos hablando en la regla Hablamos claramente hoy eh, en, la, en, en el boletín Y en, en sí. la modificación del reglamento Estamos hablando De Teis Sport, DirecTV y deporte DeportTV Y en el caso de aquellas televisoras locales Que eh, siguen algún equipo O televisan a su equipo en directo su ciudad cuando no está la televisión nacional deberán claro. tener como un mínimo de cuatro cámaras este filmando un monitor el el los auriculares en, en la mesa de control a disposición del árbitro para que inmediatamente el árbitro pueda acceder a a poder ver esas imágenes sí. si estas y estas cosas partidos, no se dan sí. eh, por eso la la regla habla al, al el inicio de la regla habla que el árbitro antes del inicio del partido puede determinar si están dadas todas las condiciones para hacer revisión de imágenes él puede denunciar que están dadas todas las condiciones y se puede recurrir a ver una este, una repetición instantánea no va a servir de nada eh, la filmación que hace el club para la asociación de claro. clubes no va a servir de nada un medio este, que esté con una cámara tomando imágenes del partido no va a servir un celular no va a servir una filmadora de, de entrecasa, no, nada de eso porque el que se va a perjudicar va a terminar siendo el árbitro o sea, accede a eso eh, estamos hablando exclusivamente de los partidos televisados por las cadenas la cadena nacional que, que televisa la Liga Nacional A y TNA y las partidas las cadenas locales, o los cables locales que lo hacen este si, o siguiendo a su equipo o haciéndolo en, en el local, pero que tenga que tener la, la mínima cantidad de elementos tecnológicos como para poder este, hacer una revisión instantánea. Esto sería un, un switcher para poder repetir las imágenes y una eh, mínima cantidad de cámaras que decís, Eduardo, cuatro. Sí, sí. Perfecto. Allí un punto del reglamento para la televisación nacional y para las televisadoras locales o regionales con determinados requisitos. Otro punto que me gustaría preguntarte, lo aclaraste que el primer juez es el que decide en qué momento utilizar de la imagen para constatar o no un fallo. ¿En qué momento, dice la regla, que el juez principal del partido puede acercarse a este monitor y verificar ratificar o rectificar un fallo si ahí hay, hay en, en la regla hay 11 situaciones que éste la plantea en, en tres momentos diferentes habla eh, durante el desarrollo del partido habla durante los dos últimos minutos del cuarto periodo y habla este el final de, de, de un periodo periodo suplementario. Eh, por ejemplo, en para final de periodo y periodos suplementarios eh, si un jugador pisó fuera de la cancha en el momento de, de, de ejecutar el lanzamiento y eso coincidía eh, justa, ese lanzamiento coincide justamente con la finalización del partido si al árbitro le generó dudas si está pisando o no para dar válido ese lanzamiento o ese gol que se, que se puede producir lo que va a ser o puede hacer es ir a revisar imagen si realmente el jugador estaba pisando o no si, si se produjo una violación por agotarse el tiempo de tiro uh -huh. ejemplo, final de una cuenta de 14 segundos que coincide con el final de, del periodo del periodo suplementario eh, si se produjo realmente una violación de, de 8 segundos eh, hoy este, claramente eh, podemos determinar a través de las imágenes y, y so, el sobreimpreso que se pone en las imágenes del reloj eh, principal y del reloj de lanzamiento, eh, el árbitro puede tener una guía si claramente se cometió una violación de 8 segundos. Bien. Y si, y esto es algo este importante, este punto que te voy a mencionar ahora porque he visto eh, una nota periodística que ya he pedido que la, que la modifiquen, eh si se sancionó una falta antes del final del tiempo de juego. Es decir, el árbitro no va, no nunca va a ir a revisar si si fue faul o no fue faul. Lo que va a ir a revisar es si la falta está dentro del tiempo de juego o fuera del tiempo de juego, que esto fue lo que en la final Peñarol logra hicieron los árbitros en el Polideportivo de Mar del Plata en que fueron a revisar un foul que pitaba el árbitro y para el, uno de los árbitros la señal había sonado antes que el, el silbato del árbitro. Sí, perfecto. Eh, ellos hicieron esta revisión y determinaron que la falta estaba fuera del tiempo, por lo tanto esa falta no fue computada al, al jugador. ¿Sí? Bien. Eh, cuando hablamos de los dos últimos minutos del cuarto periodo, Aquí tenemos que tener en cuenta que el reloj se detiene cuando hay gol. Entonces, eh, la regla habla si se convierte un gol antes o después que suene la señal del reloj de lanzamiento. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que el reloj del lanzamiento se detiene o nos indica eh, que la cuenta ha finalizado y puede que la pelota esté en el aire y que simultáneamente pueda sonar eh, la final el final de, este, de periodo. Lo que quiere decir es que el el que el reloj de lanzamiento finalice una cuenta no hace que finalice el tiempo de juego. Perfecto. El tiempo de juego sigue corriendo, pero si erróneamente eh, se detiene el, el reloj del partido, porque aquí es puede ser un error humano, como el árbitro no hace sonar el silbato en la categoría A, donde tenemos el tiempo justo, ¿no? Eh, el sistema de tiempo justo, lo que lo que se hace en los dos últimos minutos es que el operador del reloj detenga el reloj cuando se produce gol. Como no hay silbato, el reloj se tiene que detener. Entonces eso hace el operador. Lo que puede suceder aquí es que el reloj de lanzamiento nos está indicando un final de periodo de lanzamiento, el reloj del partido tiene que seguir jugando y tal vez se lo detuvo y entonces esto que le puede generar al árbitro la duda entre el tiempo que tenía el final del lanzamiento con el tiempo real de juego, él puede ir a hacer esta revisión. Perfecto. Dice si al momento de sancionar una falta otro jugador ya estaba en acción de lanzamiento lo que implica debe concederse el gol. Esto es una esto es una una modificación este Eh, nueva fresquita de ahora de las nuevas interpretaciones que ahora en, el, en, en enero del 2015 fiba este, nos hizo llegar y es la situación de jugador en el acto de lanzamiento y un foul de contra un mismo compañero del lanzador debajo de la canasta eh, si es si, si es este simultáneo el acto de lanzamiento se va a considerar y la falta también se va a considerar perfecto pero para eso los árbitros tienen que estar seguro que el jugador estaba en el acto de lanzamiento y que la falta se produjo en el mismo momento en que el jugador estaba en, en acto de lanzamiento esta situación para ellos estar seguro porque vamos a estar otorgando un gol o vamos a estar otorgando dos tiros libres por el acto de lanzamiento y si el equipo tiene acumulado vamos a estar otorgando dos tiros libres más Sí, señor. Entonces, esto eh, eh, es una decisión tremendamente importante para tomarla si si realmente está fuera de, de tiempo. ¿Y cuál fue el último jugador en tocar la pelota antes de que salga de la cancha? Esto eh, en, en los en los dos últimos minutos, y tal vez este, durante el partido también, pero principalmente durante este estos dos últimos minutos porque porque es sumamente importante eh, la, la, las posiciones que vos le otorgues este a los equipos con, con tus decisiones entonces tiene que ser claro eh, para el árbitro de que quién fue el último jugador que tocó la pelota antes de que salga este de la cancha esto también lo puede revisar y en cualquier momento del partido si sí. es para saber si un lanzamiento vale dos o tres puntos eh, puede que el árbitro esté tapado y esté otorgando tres puntos cuando el, el jugador estaba pisando la línea de 6.75 o viceversa, esté dando dos puntos y resulta que el jugador estaba detrás de la línea de 6.75 para saber en cuánto tiempo debe corregir el cronómetro o el de lanzamiento si por alguna razón fallaron en su funcionamiento hoy eh, en cualquier partido el árbitro bueno, nos ha pasado este, un montón de veces, el árbitro ha estimado de que faltaban 10 segundos y resulta que después vemos la televisión que eran 8 o que eran 12 eh, los que faltaban en el reloj de lanzamiento y realmente estamos este, cometiendo un error este, grave entonces lo que puede hacer eh, el el árbitro es ir y revisar y tener la certeza de que restaban el, el tiempo real que que que tienen que poner el reloj de, de lanzamiento. Para identificar un jugador que debe lanzar tiros libre esto es muy importante porque se han producido eh, muchísimos errores en, ejemplo, situación de foul, pedido de tiempo muerto y cuando vuelven... Eh, tira otro. Exacto, o sea, línea, se pone en la línea... Eh, otro y los árbitros realmente eh, por, por, por una desconcentración o por no haber indicado claramente qué jugador es el que lanza al momento de, de otorgar el, el tiempo muerto, resulta que después viene y se alinea otro jugador y se generan protestas y el árbitro dice, no, está bien, tira este. Y puede, eso puede ser en cualquier momento del partido. En cualquier momento del partido. Y para detectar e identificar jugadores, sustitutos, miembro del banco de equipo en una reyerta es decir, estos eh, dos ojos o cuatro ojos eh, ven mucho menos que todo lo que una imagen nos puede abarcar eh, en una situación de, este, de reyerta entonces el árbitro para para no cometer este, ningún tipo de error tenemos que tener en cuenta que cuando se produce reyerta y un jugador abandona el área de banco de equipo sí. aunque no participe este de la acción de, de pelea eh, igual se tiene que tiene que abandonar el campo de juego entonces esto es tremendamente importante que el árbitro eh, eh, no le parezca que un jugador este, se fue y realmente había participado o viceversa que crea que no, que no participó y realmente participó claro. y lo esté dejando en la banca bueno, estas son cosas este, son herramientas muy importante son herramientas que paran para para nosotros eh, para los árbitros para el juego para para todo la verdad este eh, va a ser eh, óptima va a ser eh, algo que, que va a traer este eh, sacar muchos dolores de cabeza a varios y bueno eh, lamentablemente eh, lo tenemos que hacer así porque eh, porque con los partidos solamente televisados y los partidos que nos dan la garantía de poder hacer una revisión clara, eh, eh, lo vamos a hacer y hoy son nada más que los partidos que son televisados por, por la cadena nacional. Perfecto. A ver, Galle, ¿algo más? No, no, la verdad que eh, para mí, por ahí que... A alguno le va a sonar como, como injusto, ¿no?, el tema de decir, bueno... Para algunos partidos sí, para otros partidos no, a mí me parece que a medida que se pueda ir este, exigiendo y, y que se comience a hacer en algunos partidos y que a medida que simplemente ya la exigencia para aquellos que no lo puedan hacer, va a ser bueno, nosotros también tenemos que tenerlo de alguna manera, eh, esto es para mejorar, este cambio de, de situaciones para mejorar y cada vez que haya más certeza y que los fallos sean más justos eh, y que sea para el mejor de espectáculo, la verdad que a mí me parece que es una... Es una regla que... Aunque se ha a medias... De aquellas que nació en 2010... En el Mundial de Turquía... Por parte de Ciudad... Me parece, Eduardo... Que es un adelanto técnico, ¿no? Bueno. No, no, perfecto... Este, eh, a ver... Eh, yo sé que... que para muchos... Este, le puede llegar a sonar... Eh, eh, difícil... O, o tratar de, de no entenderlo... Porque este porque, bueno, porque no está su equipo o porque eh, justo en, en el partido que sucedió una situación no tenía la televisión. Eh, hace 20 años atrás y hasta hace 4 años atrás eh, no taller. Claro, basta hacer un partido atrás, el... hablábamos de otra cosa, Eduardo. Nos, ma nos manejábamos exclusivamente con la este, con la decisión del árbitro y ni tan siquiera teníamos eh, la filmación eh, eh, propia ni tampoco la filmación propia que de, de por reglamento que es del ADC muchas veces no nos podía mostrar claramente este eh, la decisión y el árbitro convivía permanentemente ...con esa posibilidad de acertar o errar, y, y el partido este, continuaba. Ahora hoy, con la inserción de la tecnología, la televisión y todo esto, no podemos este, seguir permitiendo eh, que, que se produzcan este, errores eh, en un juego y que el árbitro tenga que seguir eh, administrando un juego pensando en su cabeza de que tal vez se equivocó, tal vez en la tranquilidad de que acertó, sí, sí. pero esto nosotros preferimos de que el árbitro haga la revisión y se quede con la tranquilidad de que hizo lo más justo, que los equipos sepan de que bueno, hoy tuve la posibilidad y se dio una situación y lo pudieron hacer este pudieron hacer la revisión y hacer lo que realmente corresponde, este es bárbaro, así ...para nosotros es lo mejor... ...y lo que todo el mundo ve... ...y... y, y, y ...ahora, lógico... ...que si un árbitro... Este, ...toma una decisión... Eh, ...errónea, más allá de estar viviendo... Este, ...la decisión... Eh, eh, ...o la repetición... lo que ...la decisión... ...nuestra, hacia el árbitro... ...lógicamente que va a cambiar... Wow. Eh, ...pero bueno... ...hoy esta herramienta es tremendamente importante... ...para ellos... Y bueno eh, eh, bienvenido sea bienvenido que los dirigentes eh, hayan este, entendido que, que cuando está la tecnología hay que hay que aplicarla y si, y si lo podemos hacer y más en, en un juego como es el básquetbol eh, eh, mucho mejor eh, pero bueno eh, yo creo que, que va a traer más este Que, que rezongos, Seguro. Eh, de eso, de ver, eso sí. no tengo duda. A ver Edu, te hago un par de preguntas cortitas antes de despedirte. ¿Sí? Eh, en el caso de dos o tres, porque en play-off serán tres los jueces en Liga Nacional, en el caso de que no sea el primer juez del partido el que tenga una duda y se le presente algún compañero, ¿existe la posibilidad de que el segundo árbitro eh, le presenta pida al juez principal de ir a rever alguna sí, imagen? Sí, sí, sí, sí. sí. Eso, eso está claro. Si a si, si alguno de los árbitros se le presenta la duda, se la plantea al primer juez. Uh -huh. El primer juez va a tomar la decisión de ir a ver este, la situación para darle la seguridad a su compañero sobre la duda que a él se le generó. Y ahí deciden. Lo que, lo que sucede es que ni el segundo árbitro ni el tercer árbitro pueden pasar por sobre el primer árbitro para ir a hacer una revisión de imágenes. Perfecto, Ellos pueden transmitir claro. su duda al primer árbitro, pero será este, el primer árbitro, el que va a ir a hacer la revisión. Bien. Y será su decisión final, será como la decisión de la de su compañero que le generó la duda. Perfecto. Pero... ¿Hay algún tiempo estimado para la revisión o el primer juez del partido puede detener y mirar la cantidad de repeticiones que necesite o está no, no, con la libertad de tomarse el tiempo necesario para poder ver la cantidad de repeticiones que él crea necesarias ver? No, por eso hablamos de de hablamos de, de poder tener el monitor y el auricular y poder comunicarse, poder ver la imagen y poder comunicarse con el productor para tratar de eh, ponerle rápidamente eh, las situaciones que desde el camión el, el productor puede estar viendo y reflejársela al árbitro y decir, bueno, tengo tres, no tengo cuatro, tengo tres, tres cámaras que la que toman claramente. Eh, le muestra las tres y el, el árbitro este, lo puede tomar en este puede tomar la decisión inmediatamente. Muchas veces muchas veces ya ha pasado pasó el otro día en la liga de las américas eh, no es no es sólo la imagen hay que escuchar el sonido claro porque por ejemplo eh, el otro día en la liga de las américas tuvieron que hacer una revisión de final de periodo y el lanzamiento si estaba el lanzamiento dentro del tiempo o no y, y el productor desde la desde el camión le dice El, porque el árbitro no, no, no alcanzaba a percibir bien el, el, el sonido en, en los auriculares y el, el productor le dice, desde el camión de exteriores, ¿eh? le dice él en el momento que comienza este, a sonar y entonces el árbitro toma este, la decisión. Después, mucho más tranquilo y mirando el, par, el, el partido y repeti, repitiéndolo varias veces, sí se dieron cuenta de que realmente este el lanzamiento estaba antes del, del final de periodo bueno este fue una fue este, una buena decisión pero esa ayuda también es importante porque no es solamente la imagen muchas veces se requiere del sonido y, y, y eso es importante de que te lo puedan suministrar también perfecto y las últimas dos cortitas esto se implementa a partir de los partidos de la jornada de hoy este No, eh, lo pusimos a partir de hoy porque el, el primer partido televisado es mañana, mañana. por eso, eh, con los requisitos que ya hablamos a partir de la jornada de hoy, en el caso de que la cancha tenga la televisación adecuada, se puede utilizar sí, sí, sí, y sí. tendrá comunicación en el boletín oficial para por ejemplo, eh, profundizar esto que hemos hablado, leyendo la regla completamente sí, sí, nos, eh, eh, la mesa directiva tiene eh, tanto el boletín ...emitido por la Escuela de Árbitros... Eh, ...donde habla la, la regla... Eh, ...claramente que lo que dice... ...el artículo 46, inciso 12... Eh, ...sobre la, las... Este, ...sobre las atribuciones... Eh, ...que tiene la obligación y facultades... ...que tiene el árbitro principal... Eh, ahí, ...ahí habla claramente... De, de cuáles son las situaciones y, y cuáles son las au, las cadenas televisivas au, este autorizado cuáles son los momentos eh, todos estos momentos que hablamos que lo pueden revisar y también este se elaboró el, el texto eh, de, para insertar dentro del reglamento de torneos no uh -huh. eh, donde habla de obligación y facultad del árbitro principal, se, se, se agregó todo esto. Eduardo Bellón, te mandamos un abrazo grande. Eh, realmente creo que fue una charla muy fructífera, clarificadora, y como primer paso, y bien lo marcaste vos, creemos que es una medida muy, pero muy buena. El trabajo de ustedes y, naturalmente, el diálogo interno y la articulación en el diálogo con la dirigencia de la Asociación de Clubes que cristalizan esta necesidad de poder empezar a utilizar la tecnología en los partidos de Liga Nacional y de Torneo Nacional de Ascenso. Te mandamos un cariño grande, gracias. Gracias, gracias a vos un saludo a Fabio. Eduardo Chau. Bellón Chau, Chau. habló con nosotros, Gallego. Eh, sí. Como primer paso, nosotros lo sí. celebramos. Y desde el Chau. punto de vista informativo, le tenemos que contar a cada uno de ustedes que esto es un primer paso. Para la temporada que viene, ya sea vía sí. streaming en LNB Contenidos vía televisadora local y o regional, o vía televisadora nacional, los equipos que jueguen la Liga Nacional de Básquetbol deberán contar con esta tecnología. Sí. Y esto...